Ya yo me he tropezado y es por eso te lo digo. Cuando no se tropieza cuando sabe lo que duele un tropezón. Ya yo me he tropezado y es por eso te lo digo. Cuando uno se enamora con todito el corazón. Y si lo desengañan uno se siente afligido. Cuando uno se enamora